informaciones y hay notificaciones de la existencia de esos su sucesos. Las investigaciones de esos sucesos, la investigación la efectuó en su momento Charles Ford, que reunió la información sobre esos hechos, sobre esos sucesos, en aquellas cajas de zapatos, aquellas fichas que él hacía, que Charles Ford hacía. En los años 20 fue el personaje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 él me hizo que guardo cómo lo empaño, fueron una serie de plásticos, una serie de muñecos